alias La Tía en el Ámbito Mueblero, con más de 30 años en la venta de muebles. Un abrazo con todo mi cariño. Espero que te recuperes pronto. Y muchísimas gracias por estar ahí siempre. Aquí estamos. Aquí sigo en reposo y con oxígeno. Ya estoy bien cansada, pero pues me salvé. Ya son tres meses los que tengo con el oxígeno las 24 horas del día. Pero estoy viva del hijo de su puta madre del COVID. Aquí sigo, gracias a Dios. me trajiste estas rosas impregnadas de pasión, las que hablan en su boca del deseo que ya nació, de la entrega que nos place cuando hacemos el amor, rojas son como tu sangre, como el fuego de los dos, rosas tintas que son verso y son tinta, te escriben al compás de una canción son la nota que no rima la dupla que no se escribe la historia de una pasión tú eres mío, yo soy tuya sin reserva ni objeción me trajiste estas rosas mi ilusión se acrecentó no esperaba tal detalle Tú eres de otra Y eres mío Yo soy tuya, bien lo sabes Es un pacto entre los dos Y qué importa lo que digan Mío eres por convicción Nuestro encuentro tiene encanto De una historia que empezó Soñar contigo es la magia ser dueña de tu amor eres mío y yo soy tuya estas rosas son el pacto de nuestra gran relación de la entrega que nos damos del fuego que se encendió sin ninguna condición tú eres mío bien lo sabes y esta historia no se acaba, es un cuento entre los dos. Autor y voz, tu cita a Briones Gaitán. Néper poético, Néper México. Todos los derechos reservados a su autor. Desde mi Guadalajara, Jalisco, México, para el mundo. Hola, muy buenos días a todos los radioescuchas de Radio Cartón. Mi nombre es Anita Salazar Beltrán. Esta mañana he encontrado este texto que me ha parecido maravilloso y se los comparto con todo cariño. Cierra tus ojos, enamórate, mantente allí. Encuentra la dulzura en todo corazón. Tú eres el camino del amor, y al final, mi hogar. Quien tiene las puertas del corazón bien abiertas, puede ver el mismísimo sol en cada átomo. La muerte no tiene nada que ver con irse. El sol se pone, la luna se pone, pero no se han ido. Anda y encuéntrate, así también. Me puedes encontrar a mí. Este texto está escrito por Rumi. Se los dejo con todo el cariño. Que sigan disfrutando de la vida. Soy, autor Jorge Luis Borges, declama Miguel Enrique de Rumen Barbosa. Soy el que sabe que no es menos vano que el vano observador, que en el espejo de silencio y cristal sigue el reflejo o el cuerpo, da lo mismo del hermano. Soy, tácitos amigos, el que sabe que no hay otra venganza que el olvido, ni otro perdón. Un dios ha concedido el odio humano, esta curiosa llave. Soy el que, pese a tan ilustres modos de errar, no ha descifrado el laberinto singular y plural Arduo y distinto del tiempo Que es uno y es de todos Soy el que es nadie El que no fue espada en la guerra Soy eco, olvido, nada Zapotlán Fragmento de Guillermo Jiménez Siete ensayos sobre danza En Zapotlán que del castijo vego si artifix so suma... sono del mismo, con listones multicolores, con sus huaraches engastados, en la tierra en las aceras, con sus anajas olvidadas, bailan, con sus espejos de cuentas de muchos colores, de mil colores, con tambores, los piteros van sonando ese son sonete, ese viejo son, dos tamboriles hechos de cuero de chivo y dos chirimías, marcando al compás de las zonazas, de cuando en cuando vuelcan agaridos salvajes El tum-tum de los tambores indígenas Gritos que me hundo. uh, uh, uh. cariño, desde mi confinamiento para su confinamiento suéltala tío como esa luz en la distancia guiando mis pies desorientados como el azar que hay en los dados tengo el recuerdo de mi infancia y cuando intento colocarme en esa edad del primer beso pierdo la ruta y me embeleso y al abismo quiero lanzarme y no es que no disfrute ahora es vil nostalgia la que aflora No tengo miedo a lo que viene Sé disfrutar de cada hora Pues mi alma no se detiene Rumbo, tiremos el agua podrida Dejemos de ser la daga Dejemos de ser la herida puesto hallar la luz en la sombra, el amor que no se nombra, mantiene su manifiesto, de la violencia me resto, quiero cambiar esta trama, que vuelva el ave a la rama, terminar por fin todo esto. Lema de la culpa Autor José Ángel Buesa Declama Miguel Enrique Berumen Barbosa Yo la amé y era de otro que también la quería Perdónala Señor, porque la culpa es mía Después de haber besado sus cabellos de trigo Nada importa la culpa, pues no importa el castigo Fue un pecado quererla, Señor, y sin embargo, mis labios están dulces por ese amor amargo. Ella fue como un agua callada que corría. Si es culpa tener sed, toda la culpa es mía. Perdónala, Señor. Tú que le diste a ella su frescura de lluvia y esplendor de estrella. Su alma era transparente como un vaso vacío. Yo lo llené de amor. Todo el pecado es mío. Pero, ¿cómo no amarla si tú hiciste que fuera turbadora y fragante como la primavera? ¿Cómo no haberla amado si era como el rocío sobre la hierba seca y ávida del estío? Trataré de rechazarla, Señor, inútilmente, como un surco que intenta rechazar el simiente. Era de otro, era de otro que no la merecía, y por eso... En sus brazos seguía siendo mía. Era de otro señor, pero hay cosas sin dueño, las rosas y los ríos, y el amor y el ensueño. Y ella me dio su amor como se da una rosa, como quien lo da todo, dando tan poca cosa. ¿Qué? su embriaguez extraña nos venció poco a poco ella no fue culpable señor ni yo tampoco la culpa es toda tuya porque la hiciste bella impediste los ojos para mirarla a ella sí nuestra culpa es tuya si es una culpa mar y si es culpa de un río cuando corre hacia el mar. Es tan bella, Señor, y es tan suave y tan clara que sería pecado mayor si no la dara. Y por eso, perdóname, Señor, porque ella es tan bella que Tú, que hiciste el agua, la flor, la la estrella tú que oyes el lamento de este dolor sin nombre tú también la amarías si pudiera ser hombre, Tras lle do jo sorbo a mi delicioso y yo me café Me pongo a ilucubrar en los días corrientes de la bataola gringa, el monstruo naranja ha salido como el perro con la cola entre las patas y ¡ah! así como el chapulín colorado y ahora ¿quién podrá defendernos? Y el partido de los demócratas armando su show. Da, <risa> ah, queridos hermanos grillos. Queridos hermanos, de la cuarta transformation. Que se trata, se trata de el show, el circo de los demócratas. ¡Tanto que peleó mi brother Federico Campbell! ¡Stop Trump! ¡Stop Trump! Se publicó unos libros... ...amenazaba con poner una barda... Eh, eh, ...la ignominia total... ...el monstruo naranja... ...el tiburón alfa... ...del capitalismo salvaje... ...el trompas... ...ya es una mera anécdota en el tiempo... ...pero qué dice... ...qué dice el monero Elguera... ...se la meme shows... Es la misma gringa chingadera Chequen sobre ustedes el, el cartón del monero elguera No, pues los demócratas tienen la virtud de que te sonríen más bonito Pero bueno, aplica, aplica la frase suca mexicana Me salió más cabrona que bonita ah, ja, ja, ja, ja. A Kamala Harris La mujer del momento Esa foto donde está la Kamala Chocándola con con el negrito Obama, que nos salió más cabrón, que bonito el negrito Obama, muy demócrata, sí, muy multicultural, sí. No, pues traen el chip imperialista, son colonialistas, son cabroncitos, rompió récord de deportados Obama, pues no enjaularon a los niños, hombre. ¡Sé la meme, Choss! ¡Es la misma gringa chingadera! ¡Esto es la ventana de caír! I yo soy, yo soy... Roberto Guillá. My, my bad